¿Sabes? Eh, he dejado mis dramas apartados en la acera Soy el tipo de persona que da más de lo que esperas Nosotros niños que soñamos con ser en sí si Muchos solo fuman hierba para inspirarse como Shakespeare Si vienes de tranqui te van a borrar del sample Lo siento socio, ser feliz nunca fue simple El mundo grande caben en demasiados problemas. Yo me quedo en que Kelly, chico, y si me copen, con rabia. Tengo dos ojos azules para poder verte bien. Chaval, no soy un salvador, yo solo canto tu requiem. Daniel está en el 100% aquí en mi nube y no me bajen, eh. ya que lo intenté que le follen. Estoy pensando en tatuarme un corazón con tu navaja. Somos chicos de bombo sincero y mártires de caja. Soy el tipo de persona que se lanza y no se raja. Pero notable en la fiesta y al final me hice una Y todo encaja cuando dejas de sufrirlo Pero quien no quiere soñar con algo y no merecerlo? Soy un depresivo hardcore como marco Oliver ever A pesar de todo tengo la vida que quieres ¿Te extraña? No, pero te sientes solo Solo doy un 10% imagínate si doy todo hablando de mí, dicen que no somos reales ¿Eh? Tú solo piensas las mentiras nunca duelen Sueño en un Rolls Royce, mentiras de infierno Mientras tanto, lo de fuera es solo tiempo Yo maté reloj mirando las horas muy fijamente Pero el tiempo se vengó y ahora ya nada es para siempre Eh, lo siento, no volver en septiembre Socio cuida las palabras que también mata al hombre Yo en mi enjambre con mis panas y mis penas Agadir, Paris, Toledo, Black martinez es el tema El tiempo se escapa como el gas Ya no importa lo que hagas y todo da igual Vivimos por inercia, esa es mi historia Y cada cual haga lo que sienta El tiempo se escapa como el gas No lo que hagas y todo va igual Vivimos por inercia Esa es mi historia y cada cual que haga lo que sienta no tengo tiempo que perder porque no tengo tiempo, no tengo nada que perder porque no puedo perder lo que siento, no te molestes en preguntar lo que es fácil de entender, es difícil de explicar, se suele recibir de lo que das, paz y amor y le pedí al amor que me dejas en paz, porque no hay paz que aguanta el pensamiento, cuando la mejor técnica de tortura suele ser el tiempo, nacemos con una ilusión que la vida nos quita y así andamos Con una inerte pita No sé si el placer me pita o si le pita Junto a mis placeres pasados y por algún lugar transitan Hablan de mí, dicen que no somos reales Tú solo piensas las mentiras, ya ni valen Como tu verdad, que de verdadera poco tiene Es una palabra sin sentido entre tus sienes No se debe esperar demasiado ni demasiado poco No se debe esperar, pues la espera no vuelve locos Oscuro tramo, el tiempo se escapa como el gas Pero da igual, mis raps son bombonas de butano Y a pesar de todo no pierdo el color Porque sé que no soy uno más sino que soy uno mejor Adelante sigo con sonrisa entristecida Vivir no tiene truco y ese es el truco de la vida Nos quitan libertad y ciego lo negamos Nos falta aire no lo vemos Perdóname por no tener motivación Pero eso es un sentimiento y aquí rige la razón Donde está el dinero que se quite el resto Por eso vamos como esclavos para llenar el cesto Nos prometieron sueños pero solo era una farsa Lo bueno se hace esperar y lo malo nunca tarda el tiempo se escapa como el gas tan no importa lo que hagas y todo da igual vivimos por inercia esa es mi historia ya cada cual que haga lo que sienta el tiempo se escapa como el gas tan no importa lo que hagas y todo da igual vivimos por inercia esa es mi historia ya cada cual que haga lo que sienta.